Pasa 21 minutos de las 9 de la mañana y hoy tenemos un regreso el de nuestro colaborador Nacho Redondo, miembro de la Asociación de Senderistas y uno de los que nos más nos ha hecho disfrutar aquí en el programa La Glorieta sobre las bellísimas rutas de senderismo que tenemos o que encierra esta provincia. Muy buenos días, Nacho. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sé que tienes mucho trabajo. Bueno. Muy... <risa> Lo sé, así que te agradezco que hayas regresado y que me hayas hecho este hueco este viernes para hablar de una ruta que nos toca muy cerquita, pero que quizá nos toque la fibra sensible, porque acabas de decirme que se encuentra en la UCI. Se que... encuentra delicada de salud y está... Ah, no, todavía no, no, no ha entrado a la UCI. Eh, sí. Sí, sí. madre mía. <risa> bueno, estamos hablando, vamos a hablar de la ruta del término municipal de Santa Pola. Sí una ruta bellísima, porque tenemos montaña y costa. Sí, parques humedales, naturales. Un parques humedales. naturales. Sí, sí, sí. Patrimonio histórico. Mucho. Arqueológico, y, paleontológico. Y una cosa que no olvidar, comida. Y gastronomía, bueno. es verdad. Bueno, la cuestión es que eh, en este regreso hay novedades porque hemos abierto a sí. nuestros oyentes, la posibilidad de que nos den sus opiniones. Como vamos a ir por la costa de Santa Pola, queremos también m, ver si hay conciencia sobre la arribazón, sobre lo que dicen que son algas, pero que son hojas muertas de, de nuestros bosques marinos. Sí. Eh, esas hojas muertas que se acumulan en la playa, ya hay expertos que dicen que no hay que limpiar las playas de arribazón, que hay que dejarlo, pero por eso vamos a abrir nuestro teléfono para que nuestros oyentes nos digan si quieren playas con o sin arribazón, con o sin lo que ellos consideran algas. Efectivamente. Que no son algas. Sí, genera un poco de polémica, que siempre está bien. Efectivamente, así que el teléfono al que deben ustedes dejar su opinión en nuestro WhatsApp es el 6665-89-6450. No me he equivocado, ¿verdad, no, no, Nacho? No, no, no, correcto, perfecto. Venga, lo, lo volvemos sí, a repetir. Sí, el 665-89-6450. Pues bien, si ustedes nos están acompañando y quieren disfrutar de esta ruta que no vamos a terminarla hoy viernes, que la dejaremos para otro, porque tiene dos etapas, digamos. A mí me gustaría que me comenzaras con la primera, la desde la cadena abuela sí, de galbáñ es que lo de la cadena yo ahí la, la piso mucho vale bueno pues ahora nos cuentas tú también tú sí sí tengo anécdotas sobre todo de la familia es que en la familia tenemos a un pintor y realmente la ruta del cabo de santa Pola lo que es la, la playa del cabo bueno eh, inspira a cualquier artista tú has visto los árboles tú has visto eh, es que es una belleza paisajística lo que tenemos ahí que no se encuentra en ningún sitio, son árboles moldeados por el viento, por Exacto. la brisa marina, desde Neolítico, Paleolítico o la era del Jurásico. Bueno, sí, luego también tenemos enfrente... Bueno, los, los árboles de... no son tan viejos, ya, ya. ¿sí? <risa> pero sí tenemos fósiles, ¿eh? Sí, sí, porque además ahí tenemos la Cueva de las Arañas que es un Claro, bueno, de eso Pues, Venga, pues vamos a empezar, y, vamos y a empezar. Sí, pero empezamos la... un poco empezamos un poco más hacia, ¿Sí? hacia el pueblo. Venga, sí, va. sí, sí, me llevas al sí, pueblo. Porque, sí, porque es el, el inicio está en el ¿Dónde? en el fortín. Ah, vale, en el, la fortaleza de sí. Santa Pola, que hay que visitar por los museos. Yo todavía no he ido. ¿Hay museo en la fortaleza hay de Santa Polar? Hay muchas cosas, sí. sí. Hay, museos, hay museo entre entre otras cosas. ¿Y el ocenográfico eh, también, el acuario sí, municipal? Sí, la sala municipal de exposiciones, también salón de actos, es el Museo del Mar, en fin, uh -huh. está chulo. Que hay que, visitar. hay que Venga, visitarlo, sí. Eh, hay que verlo con ojos eh, para la cultura, ojos para la gastronomía y ojos para el paisaje. Y para la crítica venga sí sí sí a mí me gusta tu ojo crítico nacho venga empezar sí, no, no, no, pues empezamos ahí en la que ciudad es, que es uno de los principales uno de los principales aparte del mantenimiento por lo que hemos comentado que el sendero está delicado de salud porque la federación de montaña la comunidad valenciana se ha puesto seria Y quiere eh, obligar a los promotores de los senderos a que eh, los senderos tanto de gran recorrido como de pequeño recorrido no tengan más de un 10 más de un 10% del recorrido total de, de los senderos eh, por asfalto por asfalto cemento porque últimamente eh, se han dado cuenta que hay gran cantidad de gran cantidad de senderos que por por ...por comodidad para vecinos... ...para los propios ayuntamientos y todo esto... ...pues los han, los han cementado... ...o los han asfaltado... ...entonces la federación les exige que... ...o cambian, el, eh, cambian la ruta... ...hacia un sitio por donde sea camino de tierra o trochas... ...o pierden la homologación... ...y entonces una de las pegas que tiene este sendero... ...es que eh, va por mucho tramo asfaltado y eh, si el ayuntamiento que es el promotor no cambia no cambia trayecto pues probablemente pierda la, pierda la homologación aparte de como ya he dicho antes el tema del el tema del mantenimiento así que nada bueno pues salimos de santa Pola de nuestra villa marinera y nos ponemos, nos ponemos a andar en dirección, en dirección al cabo por la costa eh, y hacia el clo de Galván. Ahí, como, como tú me has comentado, pues lo primero lo primero que encontramos... Eh, bueno, la vista de Tabarca, lo primero. La vista de Tabarca, por supuesto. Eh, la Habría que hacerlo al amanecer, ¿no? Yo lo hice así. Yo lo hice así. Y, y cuéntame, es... ¿cómo fue el amanecer para ti? Ese día fue es, bonito. Es muy bonito. Es sí, que el sí, sol, sí, sí. El, hay amaneceres... Yo, lo recuerdo en invierno, que el sol es que sale justo detrás de Tabarca. Yo sí. recuerdo mis amaneceres de invierno. De verano no, porque no madrugo tanto en verano. Vale. <risa> sí, sí, pues, eh, bueno, eh, salimos, salimos, eh, como tú comentas, eh, podemos ver los amaneceres, vemos la isla, la isla, pues si aún queda gente que no la conoce, por supuesto, por supuesto visitarla y una pequeña recomendación también sería si vas a visitar la isla... Eh, si te puedes quedar una noche a dormir allí en alguna de las casas rurales que hay o, o habitaciones que se alquilan eh, Pero es claro, ¿no? ¿Y se ha subido a la parra Tabarca o no? Bueno, en fin, ahí ya ahí ya cada uno, sí, puede ser puede ser caro eh, igual que a lo mejor hay gente a la que también el tema de los restaurantes le parece le parece caro, pero bueno, eh, el tema de los restaurantes sin querer quitarles clientes, pero también puedes llevarte un bocadillo. Uh -huh. ¿Vale? es. <risa> es lo mejor, ¿no? Lo dormir va a estar más difícil eh, buscar una alternativa, ¿no? Bueno, si pero no de todas la verdad es que si se sale de Santa Pola y te vas a Tabarca, eh, casi no no andas, solo disfrutas pues de, del paisaje. Sí, sí, solo era una recomendación. Ah, vale, lo de, vale, si vale. aún queda gente que no que no ha ido a Tabarca, pues eh, animarles y animarlas a que le, a que lo hagan nada entonces bueno eh, salimos sale, seguimos del puerto pasamos la cadena tú creo que tú querías comentarnos alguna sí. alguna cosilla sí claro eh, es que el paisaje ha inspirado a pintores el paisaje sí. del cabo de, de santa Pola y hay por ejemplo los dibujos del caraabaí que el otro día se expuso hace poco por el pintor juan fuster Eh, que nos habla de cómo su infancia, eh, él con su libreta, iba días enteros al cabo de Santa Pola, simplemente para inspirarse por las formas con, eh, que tienen esos árboles retorcidos claro, por, el por el viento. viento. Claro, claro. Eh, es que es magnífico. Y luego tenemos los paleontológicos eh, y los arqueólogos sí, tienen un Araña. filón, ¿no?, en el atolón. El ah, cabo, bueno, el atolón también. El cabo sí, de Santa sí, sí, Pola claro, es un atolón. Claro, claro aquello, sí, que se, le, que se levantó, entre claro, que se retiró el mar y, y subió el terreno. Sí, sí, sí, sí, Aquellos son tesoros eh, que estarán fosilizados y si se ha descubierto, creo que ayer, bueno, este año se ha descubierto una tortuga gigante, marítima, que le van a llamar, una nueva especie de tortuga, que le van a llamar el Leviatán, una tortuga marina, imagínate lo que se puede descubrir en el atolón de Santa Pola. Si dejamos algo también, ¿eh? Aquí meto la cuña ecologista. Si dejamos algo debería no estar construido. vigilado. Y luego tenemos esa preciosa ermita del Rosario. Si vamos, bueno, antes de la ermita del Rosario tenemos el Cimar, el Exacto. centro de investigaciones marítimas. Marío que se puso hace poco, con buen acierto, bueno, hace algunos años, pertenece a la Universidad de Alicante y a la Facultad de Ciencias sí, sí, del Mar, sí, sí. y gracias a eso tenemos cada vez más científicos marinos que abren conciencia. De ahí la pregunta. Más, de si... Sí, cada vez más eh, cada vez más científicos marinos, y quería romper una lanza a su favor, eh, que están... Ayudando a dar a conocer mucho eh, nuestra costa y la importancia de mantener nuestra costa como como la tenemos o incluso mejorarla, porque ya revertir algunas cosas va a ser casi imposible. Mira, ya tenemos el primer WhatsApp, vamos a ver, vamos a ver. Ey, precisamente de las praderas de Posidonia oceánica, únicas en el Mediterráneo, son análogas... ¡Uy! Es muy largo. Ah, este bueno. tiene que ser un científico marino. Vale, vale, ver, Son análogas a un bosque. La Posidonia crece y la hoja cae, depositándose en las playas. Esta hojarasca es lo que los científicos llamamos arribazón y es un indicador de que las aguas están limpias y son aptas para el baño. Además, el arribazón reduce la pérdida de arena debido al oleaje o temporales en las playas y proporciona cobijo y, al y alimento a muchas especies de nuestra costa. Por lo tanto, la decisión de retirar o oh no el arribazón no debería basarse en el aspecto estético de nuestras playas. Exacto. Es necesario encontrar un equilibrio entre el dis disfrute turístico y la conservación de un ecosistema como son los arribazones de Posidonia oceánica. Me han convencido. A mí yo pensaba que, que había que retirar el arribazón porque, claro, aquello eh, pues es materia orgánica y, y acaba oliendo. Sí, pero, y hace, mucho, pero hace mucho bien. Y... Pero lo que nos está describiendo alguien, la verdad es que es anónimo, alguien aquí pero bueno por Anónimo. bueno no, no, no tengo no, no los tenemos etiquetados ya, es ya, un ya. teléfono de la, de la radio pero lo que nos están describiendo aquí evidentemente nos están dando las ventajas de sí. tener eh, el arribazón en las playas de no re, no retirarse supongo que mantener el equilibrio cuando dicen de mantener un equilibrio supongo que es retirar no toneladas sino ...dejar una parte... ...precisamente las, para proteger las playas... ...que se pierden sí, por o el temporal... ...o dependiendo de o la las temporada. fechas... ...claro, claro dependiendo claro. de las fechas... ...conservarlas para cuando llegan... periodos el, del claro, clima... Invierno, con, la primavera, ...con más posibilidad sí. de oleaje... ...pues conservar la arena... ...lo ha dicho, la verdad es que lo ha contado... ...casi sí, todo, que podría añadir... ...que podría añadir... ...pues el tema de que incluso... Eh, ...incluso para el tema... ...ya simplemente económico... Para la industria pesquera mantener la Posidonia oceánica es fundamental uh -huh. y para el turismo eh, mantener Posidonia oceánica también es fundamental porque eh, todo ese oxígeno que aporta al agua ayuda a conservar eh, a conservarla eh, más transparente, más limpia, con más oxígeno. Uh -huh. Que si nos vamos, por ejemplo, si pasamos el Cabo de Santo Antoni en Javea Y vamos subiendo hacia Valencia, eh, la Posidonia Oceánica en aquella zona está mucho más, mucho peor conservada y el color del agua no es el mismo del que disfrutamos aquí. Pues ahí tenemos un aliado, igual que el palmeral, la Posidonia es nuestro palmeral marino, nuestro bosque marino <ríe> sí, sí, que sí, indica sí. la calidad de nuestras aguas, por favor hay que respetarlo hay que respetarla pero no, que solo, no solo los turistas sino también por ejemplo los pescadores con el tema de la pesca de arrastre la pesca de arrastre es uno de los impactos más grandes que ha tenido que han tenido las praderas de posidonia vale pues agradecemos a, a este oyente que nos haya aportado eh, esta, esta información sobre la ribazón sí, sí, porque que nosotros mucho. decíamos que eran algas y no, no, no, volvemos no. a repetir el, el, el teléfono del whatsapp si ustedes quieren también opinar el 665 89 64 50. Bien. Ustedes también puede dejar su opinión sobre esta ruta que estamos con Nacho Redondo, miembro de la Asociación de Jaerristas, hablándoles. Hemos comenzado desde el Fortín de Santa Pola y ya estamos en el faro en el Cabo de Santa sí, Pola, en estamos... el faro. Antes nos quedamos en la Ermita del Rosario, hemos pasado el Cidar, eh, sí, el centro que hay unas playas formidables. En, en el Cabo. Y para los que nos gustan los perros... Sí, las playas tiene también. Tiene playa para perros. Sí, formidables. Esperemos que, que, las, eh, que, que las las, las conserven. Que las conservemos entre todos, sí. Además, allí hay también restos. No sé si te has fijado de un aljibe. Que sí, está claro, pegado, claro, claro, pues ese aljibe está, creo que, pegado a una torre que se llamaba la Torre del Carabasí. Sí una de las muchas torres vigía... De defensa. De defensa. Que, fíjate, es que cómo podían controlar en el siglo 16 eh, a los berberiscos, a los piratas que nos venían por las costas a robarnos, a saquear, a violar a las mujeres, a hacer prisioneros. Eh, vamos, eran auténticos criminales. Sí, no tenían otra no, tenían no otra otra alternativa que porque no había teléfonos móviles. No, las Entonces... torres vigías. Entonces, claro, por eso hay tantas torres vigía. Y dicen uno, ¿por qué no arriba en el Cabo de Santa Pola, en el Mirador? No, no, las torres estaban a pie de playa porque eran tantas que yo creo que lo hacían en, en hogueras, ¿no? Se encendían hogueras unas u sí, otras. Sí, eh, durante el día. Qué bonito durante tiene que el ser. Día lo... Cómo bueno, eh, Sí, pero No, me refiero <risa> a ver ese espectáculo, ¿no? De todas las torres. Y llegaban lo... hasta Elche porque Santa Pola era Elche. Sí, durante el día lo hacían con humo. Ajá. y por la noche lo hacían con, con bueno, la hoguera en con sí, oberas. con el resplandor del, del fuego. Bueno, pues ya quedan piedras de esa torre del Carabasí. ¿Han desaparecido tantas? Sí, han desaparecido muchas. Otro día si quieres podemos polemizar con el tema de <risa> las de torres la vigias. No, no de las torres vigias en sí, sino de cómo se restaura. Uh -huh. De maneras de maneras de restaurar, de vale. qué opina la gente y todo no eso. Hemos no hemos llegado todavía a la ermita del no, Rosario. No hemos llegado nada, pero esto es lo normal en nosotros. <risa> bueno, estamos en la ermita del Rosario, que es sí. muy pequeñita. Yo debe de en cuando veo alguna boda. Y creo que esa ermita... Bueno, esa ermita marca el término municipal de Elchis y, y Santa, Santa Pola. Pola. Y, y esa ermita es muy pequeñita, pero yo creo que es muy querida por la gente del Altec. ¿Por la gente del Altec? Del Altec, de Arenales, de las pedanías que sí. hay en, en, el, en la costa, en, en el litoral y supongo que también de Santa Pola. Sí, entiendo que sí, te porque, mueves... Porque hay... Eh, hay claro. varias actividades al cabo del año, sobre sí, todo en Semana Santa. Si eres, de, si eres de la zona, pues mm. si tienes y tú y eres creyente, pues supongo que sí, que te... sí. Bueno, se reconstruyó en la época en 1900 el pasado siglo, sí. en el 46 se reconstruyó, pero es mucho más antigua pero a mí me encanta la ermita del Rosario porque indica que detrás de ella está lo que tú has dicho, la cava de lesaraños, les que se descubrió recientemente, ¿sabes? Sí, se, re se descubrió recientemente. En se... la década de los 60, por un ilicitano, Anto bueno, no sé si es ilicitano o santapolero, Antonio Saez. Eh, sí, efectivamente, y bueno, es de la época de la época neolítica y bueno, están, están aún estudiando están aún estudiando los restos que han encontrado eh, si servía para guarecerse si eran enterramientos en exactamente fin, diferentes, yo diferentes estuve cosas. en la Cova de les arañas eh, cuando ni siquiera estaba cerrada estaba abierta al público en la década de los 80 es que si no se cierra se llamaba la Cova de les arañes por la cantidad, cantidad de arañas. arañas que habían en la en, en la en el techo de las arañas sí. doy fe pero eran las arañas ¿Ah! de la virgen que me encantan esas arañas son esas arañas delgaditas con las patas muy largas, muy largas sí, sí, pero sí. a mí me encantan porque nunca he matado una una araña de esas porque me recuerdan a cuando tejen claro, los mosquitos es como claro, si te protegieran claro, claro, de los mosquitos claro, claro. Eso, lo eso, es lo que, eso es lo que hacemos en casa en, en los techos, yo siempre las he dejado en los techos dicen, pero por qué esa tela araña no la barres, y, y mientras sean las arañas de las arañas de la virgen yo las dejo bueno pues la cuerda de las arañas es verdad que, que está pues, incluida en sí, es patrimonio es de la humanidad por la unesco por esa pintura rupestre que está sí, que estaba que intentó hubo atentados contra esa pintura rupestre ¿eh? es una, una especie de caballito no se sabe porque no se sabe qué animal es el que representa. No no se han puesto de acuerdo. No, no se, efectivamente no se han puesto de acuerdo, le, Los le llaman caballo tal y pero bueno, en fin, un a, a, sí, Decimos atentado un atentado pues Intentaron. o intento o desconocimiento también. Por eso el Ayuntamiento de Santa Pola la cerró. Ha que cerrar, menos claro. mal. Eh, <risa> menos mal que la cerró al público y supongo que las visitas serán eh, previo eh, aviso con petición. Habrá visitas guiadas donde se habla De los porque ha habido excavaciones arqueológicas donde se han encontrado, lo que tú has dicho, posibles... Eh, herramientas con las que se podían enterrar esos nuestros antepasados prehistóricos exacto. que vivían en esa cueva exacto, exacto. asomada al mediterráneo qué bonito ¿no? quería comentar quería comentar una cosa y ahora ya que seguimos andando uh -huh. dirección y sí, ya pasamos ya hemos pasado la cova de los cara venga te dejo dirección al club de galváño ahí uh -huh. bueno ahí volviendo al sendero así un minuto eh, está ...hay gran parte que tienes que ir por la por el asfalto, por un lateral... ...con, por, y con el problema que he comentado de peligro de homologación ...y de peligro para el caminante... Eh, ...porque apenas hay arcén... Eh, ...en determinados momentos hay, pasan bastantes eh, automóviles, etcétera... ...y listo, pero lo que quería comentar es que el otro día descubrí... ...por lo que eh, tú nos has contado de, de, de que los pintores se inspiran... Eh, ...descubrí que tengo un vecino... ...que vivía allí cuando era muy joven... ...esta persona esta persona es mayor... ...y lo comenté... ...lo comenté a la gente que trabaja en el Club de galván ...y están locos por conocerle... ...porque ellos han... ...porque este, esta persona... ...ha conocido toda aquella zona... ...cuando aún no había edificios... ...y menos cuenta... ...en el Club de galván ...cuando aún no había edificios... ...y están locos por conocerle... ...para que les cuente... ...cómo era aquello... Antes de que antes de que hubiera edificios él eh, eso, eh, como he dicho es una persona ya con sus años y entonces eh, en la zona del club de galván eh, había había agua y entonces mm. eh, su padre se fue para allá porque también era agricultor como él eh, su padre se fue para allá a cultivar la zona de la zona del Clode Galván y tenían allí su casa y el hombre aparte de ser un enamorado de aquella zona que me cuenta que a veces cuando cuando le apetece directamente coge el coche, aparca por allí y se va y se va a pasear porque le encanta recordar lo que había, ver cómo está ahora y lo comenté a la gente del Clode Galván y ya te digo locos por conocerle. Bueno, yo tengo una anécdota del Clode Galván Eh, cuando es en el único lugar, en la Loma Lovalero de Valverde y en el Cló de Galván, en el único lugar donde he visto un zorro precioso atravesar la carretera y no lo atropellé. <risa> Puntualizando. <risa> Efectivamente, no lo atropellé porque eso es un espectáculo, ver los zorros y sobre todo en el Cló de Galván lo vi por la noche, esos ojos brillantes. Sí, eh, sí, sí, sí, sí. Es precioso porque... Es verdad, y cuando vi el zorro eh, atravesar la carretera, de esa que vas por Gran Alacant y te metes en toda la urbanización del Club de Galbany, hay como una especie de barranco, y claro, al sí, frenar varios, el coche, al frenar el bien. coche por eh, al ver el zorro, me di cuenta mire a la derecha y a la izquierda es que muchas veces no miramos y el barranco tiene una vegetación también muy bonita tiene una vegetación eh, tiene una vegetación eh, son de las poquitas cosas que de los poquitos puntos que quedan aquí entre los dos términos municipales que conserva un poco la vegetación autóctona mm. porque bueno los pinos, pues muchas veces han sido han sido reforestados, ¿no? Sí, y entonces sí. así ahí se conservan las vaguadas, mm, eh, pues mu mucha vegetación, mucha vegetación original. Bueno, y es que estamos hablando del club de Galvaine que dicen eh, que aquello pudo haber sido un puerto romano de de salazones. Yo no lo he encontrado, yo diría... yo diría En, el, por lo en que... la playa del Altec eh, se han visto, sí, se han descubierto sí, sí, sí, sí, ahora sí. que no está sin excavar, pero está delimitada la zona, se ha descubierto que podría haber una fábrica... De, Esa, ...de salazones... Sí, de, poder de, poder ...con lo que ahí tenemos pues. también el club de Galvain... ...lo que sí que se ha excavado en el club de Galvain... ...y se ha encontrado y está como un patrimonio... ...dentro de las visitas guiadas que se hace... ...en el paraje natural municipal... ...es un, restos de una, de una casa romana... ...que fue una casa de la Briega... ...una casa sí. de un agricultor romano... Sí. ...donde se han visto, no se sabe la utilidad que tuvo los cultivos, no no todavía no, todo eso está estudiándolo desde la Universidad de Alicante, pero bueno, hay vestigios de una casa romana, eh, agrícola, también hay vestigios de una vieja ermita que no sabemos el nombre ni nada, eh, es una ermita del XVII o... Hay muchas hay mucho lo de Albana, aparte obviamente del patrimonio natural, hay mucho patrimonio cultural claro, y, y, y, y ellos a tratar de conservar claro. lo poco que queda. Y en el de Galvaine están los nidos de ametralladoras, los búnkers o los o las casamatas, que son sí. no son son las más pequeñitas, sí, que no son búnkers. Eh, el búnker principal lo tenemos justo en el centro en la charca. Sí. Así que, que por cierto ahora está llena de agua no pasa no pasa todos los años animó eh, a la gente primero a que visite el club de galbán pero si puede subir a la zona de gran Alacán eh, verá porque ahora está en eh, bueno lleva ya lleva ya bastantes meses pero en, en su en máximo eh, esplendor dime, eh, dime, dime. Nacho no podemos continuar vamos a ver no podemos continuar porque no porque todavía tengo una entrevista que hacer Ah, mira, tenemos otro. Venga, y terminamos con esto. El arribazón es un elemento fundamental en las playas del Mediterráneo. Normalmente está compuesto por Posidonia oceánica, pero también puede presentar otras fanerogamas o fanerogamas, plantas... Fanerogamas, fanerogamas. Ah, <risa> madre mía, o plantas marinas. Es inofensivo para el usuario de la playa y un indicador de buena salud de las aguas. Vale, sí, pues exacto. otro científico marino <risa> que nos dicen las ventajas del arribazón. Científica, porque en la foto de WhatsApp aparece una una chica. Eh, pues vamos, pues bien, pues así si lo dejamos. Vale, Nacho, vale, no podemos. Vamos, vamos más despacio. No, es verdad. <risa> si es que si es que nos has tocado en nuestro paisaje, es el, lo que vivimos de, de jovencitos, de nuestra infancia. Oye, y tú me Nacho? das pie. <risa> bueno, me das pie no, vamos, tú sola. Vale, pues el en la próximo el próximo día nos quedamos con el Colegialbañ, ¿no? Sí, eh, además, ya lo a hemos partir... visitado, ¿no? Sí, bueno, lo que tú quieras, pero sí. además a partir de aquí el sendero se pone peligroso y dificultoso porque se pierden las señales, hay que cruzar la nacional, no está muy bien resuelto, en fin, mm. pero ya lo tocamos. Pues lo, lo retomaremos porque después del de Galván queda mucho también por descubrir, todo o casi. por hablar o por criticar. Gracias Nacho Redondo por hacernos disfrutar de, de lo que tenemos, de la belleza que tenemos. Sí.